Le Tercer Mon Radio ¿Eh? Hola, Vladimir, ¿estás ahí? Hola, oh, hola, hola Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. mira te llamo porque necesitaba hablar con alguien. Estoy estoy muy mal, estoy muy cansada. Estoy, estoy mal. Cristina, gusto verte y escucharte siempre. Están complicadas las cosas allá en Argentina, ¿no? Sí, muy mal, está muy mal, yo estoy muy cansada, quiero irme, no. quiero irme a la mierda. Estoy es todos unos inoperantes. Eh, Vladimir no sabes lo que es este país, es un quilombo. No te sientas mal, yo eh, cada tanto abro la nación y, y noto que está todo medio jugado. Mauricio Macri es muy inteligente, Cristina. Pero vos sos más inteligente, vos sos más hermosa. Tenés que hacer un último esfuerzo. Hazlo, hazlo por mí también, que estoy acá haciendo fuerza. Desde, desde Moscú Y después en diciembre nos vamos a pasear ¿Te parece? Hola, hola ma Hola, nos vamos a ma, pasear ma. por el Mar Caspio. No sé lo que pasó, ma. Juntitos. Para, máximo, máximo juntitos para porque no golpeas la puerta antes de entrar. Uy, máximo. Nos estás vamos juntitos, Cristina, el... Cristina, los dos por el mar. Hola, hola, ¿hay alguien? Hola, ahí? Cristina, sí, ¿estás? Sí, ¿Me estás Sí, sí, estamos. Sí, sí, acá estamos. Para, máximo. Estamos? Mamá, no me di cuenta que estabas hablando por Skype. Perdón, ¿quién es? ¿Con quién estás hablando los dos con solo? No hay problema. Hola. Ah, es Putin. Hola, hola, Putin, ¿cómo estás? Máximo, ¿podés salir, por favor? ¿No hola, ves que Máximo. Estoy interrumpiendo algo, mamá? Sí, una, conversación una conversación entre dos presidentes, ¿Por, Máximo. ¿Por qué estás hablando de vacaciones? Mamá, mamá vos no, no tendrás novio nuevo, ¿no? Ay, Máximo, eran negocios, te podés ir, por favor. ¿Estás loca? Cristina, este señor le habíamos eh, dicho que esto no no podía. Ma mamá, pasar. yo no quiero tener otro papá, mi papá es Néstor. Máximo, ¿puedes dejar de quedar como un idiota siempre, por favor, te lo pido? No me hagas esto ahora Me, me decís así, me haces pasar un mal, un mal momento Nos está yendo Máximo, como el orto a la cámara un rato, por favor Una figura masculina fuerte necesitas Son solo unos días Yo, yo soy una Mamá figura masculina, un masculina fuerte No, no. Sí, no. soy una Después figura volver. masculina va a volver a fuerte casa. Va a volver a tu casa Máximo, no te metas en esto, andate por favor Que voy a seguir conversando Mamá, andate. te pido una cosa, por favor ¿Qué cosa? Si, si todo se va a la mierda no te vayas a Rusia. La persona optimaron, nadie gaga, que se atraen, no tienen solución se emberecen morir bien muertos La casa del mon, mi oximo alón Lady Gaga, y Shilda banalizando el mal, mintiendo sin parar que divertido es todo el tiempo Buenos días Radio Escuchas, aquí estamos en Letters Sermon Radio, programa número 148, vamos a estar hasta las 13 horas por Radio Nauta FM 106.3. Santiago, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Madrugaste hoy, te caíste de la cama. Eh, sí, estoy medio nervioso, entonces me, me levanto y digo, no, voy a hacer cosas. Estaba terminando el año, voy a empezar a hacer cosas, no hice nada Madrugás Pero simplemente me levanto temprano y digo, no, no, se termina se termina el mundo, se termina el año ¿Entraste Pero... en crisis? No, no, es como una especie de, de estado de alerta que no no llega, no llega a la crisis Y al fin de semana igual me relajo y dejo que toda la deriva Está bien, está por ir toda la mierda, así que tampoco podemos ir en contracorriente, ¿o no, Tristán? Hola no podía hablar hasta recién. <risa> <Estabas> en... <risa> Estaba no. privado de, de mis opiniones acerca del año que se va la mierda. Estamos a eh, so 10 bueno, de noviembre. 10 de noviembre faltan exactamente 12 días para el Balotage. Y un día para el cumpleaños de Radionauta. Y un día para el cumpleaños ah. número 4 de Radionauta. Feliz cumpleaños de Radionauta. Que es mañana y va a haber una transmisión especial desde aquí, es de Lolga vázquez Así que quienes quieran venir al cumpleaños de Radionauta... Sí. Están más que invitados Toda la ne negatividad que han Protagonizado Radionauta y las radios Populares en general a lo largo de estos años Se va a ver invertida mañana En una algarabía Descontrolada Que va a haber en estos estudios Si quieren conocer las caras de las voces de Radionauta Vengan, van a ver por ejemplo al Colorado Williamson, quien, quien nos está ¿Qué operando ahora Que decepción conocerle la cara a la gente que escucha Siempre en la radio, sí, no hay sí. momento más decepcionante En la claro, vida vale, sí. Igual acá no sé si es tan terrible ponele el faca. ¿Conocés tenés la voz del faca de, de los informativos de todas las mañanas y de repente lo conoces Yo me imagino algo bastante coherente entre voz y, ¿Sí? y cuerpo, cara. No sé. No sé, yo me acuerdo cuando escuchaba un par de programas en otra radio y me dediqué a estoquear gente, <risa> era como que no no coincidía, había gente que no coincidía claro. para nada y sobre todo gente que tiene por ahí voz muy gruesa que te la imaginás, no sé, gorda, por ejemplo, cosas así o vieja y nada que ver. A veces hay desfasajes. Pero si quieren acercar aquí, ¿desde las 11? ¿A las desde 11 la, 11 la mañana, mañana arranca la fiesta? Ah, bueno. Ah, ¿Pan estar tomando ¿Listo? birra acá, transmitiendo, haciendo cualquier cosa? Sí, un descontrol. Hasta, Se la, viene noche, todo... hasta la noche. Hasta que ardan las llamas y nada tengan que llevar a la gente en, en, en carretilla. Eh, estoy mirando el pronóstico hora por hora de este día en internet. Dice que a la una llueve. Uh. Y a las 17 sale el sol 25 grados uh, La humedad te la regalo <ríe> Sube la música para contentarnos un poco Es un quilombo lo que está proponiendo Mañana Santiago. miércoles 11 eh, Cielo parcialmente nublado Un dibujito de un sol Jueves unos pocos chubascos eh, Viernes chubascos en la mañana Sábado sol Estoy viendo otro pronóstico que es... Casi el contrario de lo que estás diciendo vos en todas las cosas Así ¿Eh? que yo no esperaría nada Para quienes se quieran comunicar con nosotros Lo pueden hacer vía Twitter Arroba Letters Sermón Sino también vía Facebook Estamos como Letters Sermón Y para los más osados se pueden comunicar con nosotros Al 451 69 17 Y ganarse dos entradas para los Rolling Stones Salieron los precios de las entradas de los Rolling Stones Qué bravo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No sé, que está teniendo un país en crisis. Atención, <risa> igual no hay campo VIP, o sea, que el campo El campo es campo. Hay que salir a entrenar todos los días para desde hoy. Necesital um, hombros y piernas para <risa> llegar a, a distancia a, de centímetros del de sí, sí, señor sí. Mick Jagger. Algo muy bueno es que y raro también es que el campo, no hay no hay campo VIP y es la entrada más barata. Sí. Eso lo cual lo hace que va a ser una disputa y tiene la pasarela Sí, la pasarela, el Qué pasito lujo. de Mick Jagger ahí. Verísimo. Va a ser un gran show. Tenemos que hacer todo lo posible para conseguir entradas. Porque... ¿Gratis? No, no, para, cons para conseguir comprar entradas. Porque Radio Nauta nos está invitado al show de los Rolling Stones, Seguramente se sí. ¿Tendremos pases eh, de prensa? Álvaro se están cargando de los pases de prensa eh, para todos. Va a terminar preso Está están todos lados. Eh, fueron las elecciones estudiantiles. <ríe> También es... No hablemos de eso mejor, ¿no? ¿Quién te llamó a hablar de eso? ¿Quién te llamó con esa en... remera a hablar de eso? En... Traje una remera amarilla. En Humanidades ganó Clara Maidana, que es de letras, como sí. la carrera que estudié yo. Clarita Presidenta. Resulta que hay dos Claras Maidanas en no. la carrera de letras. Una del Po y otra del Aule. ¡Qué bravo! Ah, tienen el mismo nombre. Tienen una, el mismo nombre y el usurpación? mismo apellido y estudian las dos letras. Ah, Hay como una raro. especie de un personaje doble, muy extraño. Clara Maidana, la del Po, es amiga de Álvaro Bretal, columnista. <risa> eh... ¿Estás haciendo el mapa de... <risa> el mapa de las real, Claras Maidanas. Real. <risa> en exclusividad. No, no, pero es... Es sorprendente que haya dos claras maidanas sí. Despejemos la, la, el en terror de la, la ciudad de ganó, la del, ganó la del aule, no ganó la del, del po Ganó la del aule, no la del po Así que algunos la deben tener identificada Bueno, tenemos presidenta Mujer entonces en humanidades Nosotros hablamos siempre de, de lo que nos rodea Muy pocos metros de distancia En este caso hablamos de humanidades Que es lo que nos corresponde a nosotros Que somos de esa facultad El resto la verdad no nos importa no sabemos, Yo... no sabemos qué pasó No nos interesa no. Tenemos un común denominador sobre hermanos y hermanas Así que espero que ustedes puedan hacerse cargo de esto Porque yo no tengo ni hermanos ni hermanas Así que no voy a poder hablar de experiencias personales Pero vamos a arrancar con hermanos de sangre de Intoxicados Y a nivel personal... Eh... En lo que a bici respecta estoy pensando desde el principio de año en comprarme un casco book En l'altre món Tu idees a tercer món Fabian Se ríe el Colorado Williamson, no sabemos bien de qué si de, de estamos nosotros. Estamos hablando de cualquier cosa. O de sus pensamientos. Pensando, pensando, él, dice. Es, eh, nuestro operador es un hombre de muchos pensamientos. Sí, sí como un sí, filósofo. perturbado, me lo imagino, el chiquito de una nube negra y grande eh, de pensamientos oscuros, siendo él tan, tan blanco. Tan clarito. tan joven. ¿Te reconoces como filósofo? No, lado no. dice que no. Dice que no, pero tiene tiene tendencias. Yo filósofo, yo creo que es un filósofo. También es dibujante. Ah. Filósofo dibujante. Espero que le haga <risas> algún, algún regalo así a, a la radio que cumple que cumple años. Uno de esos dibujos medio matemáticos que hace. Sí, muy muy muy minucioso los dibujos que hace. Muy lindo. Esos que son como para calmar la ansiedad, ¿viste? Cuando la gente pinta chiquitito, chiquitito, sí, sí. en distintos espacios. Es de gente claramente muy nerviosa. Yo en la escuela me había me había especializado en ese tipo de dibujos que hacías en hojas cuadriculadas, ibas llenándolas todas con una misma trama y después te quedaba algo maravilloso. Pero tardaba. Tres, sí, tardás un tiempín. Un cuatrimestre. Para digamos, gente temática. igual nerviosa no, no sirve mucho porque te empezás a poner ansioso y si sos desprolijo arruinas todo. <risa> igual canalizás la ansiedad, ¿eh? Es como que tiene algo Y porque sabes que empezando a rayar arruinás todo Pasa que si se te sale una mal tienes que tirar la hoja Inmediatamente Sáquenla de mi vista Es muy riesgoso ese tipo de dibujo El común denominador como decíamos Va va sobre hermanos y hermanas Y te vamos a dar algunos consejos Para que seas un buen hermano No sé si vos te consideras un buen hermano Yo soy un excelente hermano Ah sí Sí, siempre me lo dicen Pero nadie más que tu hermana te lo puede decir Bueno, ella lo dice ah, no, bueno. Siempre no Llegaste Tengo cosas buenas y cosas malas Bueno, es como que Me digo que no, La incentivo a hacer cualquier cosa Ah, la llevas por mal camino La llevo por brogas. mal Exactamente Y eh, Malo Soy buchón ¡No! no Pero ese es el código 1 De la hermandad De la hermandad Se me escapa es ¿Cómo se te no escapa? No Porque... soy buchón Qué bocón Eso es de bocón Soy bocón Mi hermana es zorra. <risa> es alta zorra. Zorra. <risa> y yo yo no, yo cuento todo, cuento todo. Y cuando se me acaba lo mío, empiezo con los de ella y No, yo, no, tenía no, todo okay, no, métricamente calculado para que no se escape, que no se filtre información. Igual hay, inf hay información que pude guardar durante años, como que mi hermana empezó a cumplir a tomar alcohol y mi hermana mi viejo se enteró como 4 o 5 años después. ¿Por qué se enteró? No, no sé. Bueno, ya era grande, pero, pero Ya lo Bueno, lo guardaste secreto cuatro años. Muy bien, no, Debe ser tu impenso. mayor eh, tiempo de guardar un secreto. Sí, felicitaciones. Gracias. Ser buchón me parece que es lo peor que puede ser un hermano a otro. Sí, es como la regla número uno pero de no tenés que Me hacer. controlo muchísimo igual. Pero, pero tenés te, el impulso, se te escapa. Se me escapan las cosas. ¿Pero qué es una sí. cuestión de adrenalina? Para mí es de, de no poder contenerte. Mm. Como ¿viste cuando te venís como aguantando el pis, aguantando el pis y se te escapa un chorrito? No <risa> <risa> Bueno, lo mismo pasa con, con la información, un chorrito ya te me haces entera. No, no, porque es un chorrito, no es hay dos, dos formas. Nunca es una gota, una gota no, no. no, no. es no, o un chorrito o todo todo el pis. Pero, ¿no? el, el, el bueno, me pasa eso con la información. Bueno, el consejo número uno para ser un buen hermano o hermana Primero es consuela a tus hermanos cuando estén tristes Un buen abrazo y unas palmas de aliento serán de mucha ayuda Las cuando un palmas. hermano esté triste pa, pa, pa, Hay hermanos que son como amigos o muy compañeros Y hay otros que tienen una relación más que bien odian. distante La mía es más distante No, no sé no si me me odio que odias hermano, Claro, pero... sino como, bueno, sí, somos hermanos, pero nada uh -huh. Como distante saudiar eso otro Claro, es Otro escalón. Hay hermanos que se odian. Como una bronquita, sí, sí, sí. una leve bronquita de "Este es imbécil". <risas> Como cualquier ejemplo de imbecilidad está puede ser Pero... graficado con un hermano tarado. Aparte yo creo que hay en la, en la imbecilidad del hermano o la hermana hay más bronca porque hay algo de la propia imbecilidad siempre. Como que tenemos te imbecilidad familiar también. <risas> un gen familiar. Yo me distraigo dos segundos y hago esta imbecilidad también, ¿entiendes? No lo puedo culpar. Pero estoy bien concentrado, así que tengo que putear a esta persona que hizo esto, que es mi hermano, y seguir. Porque si no, se desbanda todo, empezamos a ser todos imbéciles y ya está. Sí, puede ser, puede ser. También eh, hay mucho de, de, lo, de los hermanos que se odian, que Son muy, o sea, ya grandes, no sé, 20, 30 Y todavía no superan el hecho de que haya nacido un hermano Ah, sí Como, bueno, superalo, viste Yo tenés como 30 años Y hay gente que todavía no supera que que tenga que compartir con un hermano Y se le nota, y eso es un bajón Yo me puse tartamudo cuando lanzó mi hermano ¿En serio? Tenía dos años y nueve meses Permítanme ponerme tartamudo Podrecito Me puse tartamudo del trauma psicológico que me generó, después supongo que lo superé Estabas y, un poco celoso Igual después mi, mi hermano me acusó durante mucho tiempo, ya juventud juventud tardía de ser el preferido lo cual es sos, sos el preferido no soy el preferido, no soy me el doy preferido. cuenta, voy a tu casa 3-4 no, no, no, días no. y ya me doy cuenta Uy, de que Uy, que bajón, que bajón esa acusación me verdad. endizaba la siente del otro lado de no, no, lo soy, no lo soy, no lo soy, en serio ¿Y tu hermano es el preferido? No ¿O no hay preferencias? No hay preferencias. Mentira, eso es mentira. Siempre hay preferencias. No, en realidad yo soy más malo también con mis viejos que mi hermano, por ejemplo. Y eso no lo prefieren. Claro. Mis viejos prefieren que sea bueno con ellos, obviamente. Porque son personas que tienen un corazón. Pero yo soy más malo y prefieren a mi hermano en eso. Mi hermana está convencida de que yo soy el peor. Como que salí fallado. ¿Y lo milita? No. Y es más problemático, y más qué sé yo. ¿Qué hijo de puta! No, no lo milita, ella es una realidad. Entonces, como que a veces la firma pero no es que siente que la tiene que militar para... O sea, como que es obvia, está ahí. Para dejarlas clara para convencer a alguien. Ella está convencida de que más conflictivo, más... Puede ser, pero en términos de calidad, para... También hay de una calidad. cuestión... ¡De calidad! ¡Qué feo hablar de calidad! Sí, re sí. feo. Hay una cuestión de... Características de hermanos menores y hermanos mayores uh -huh. Nosotros dos somos hermanos mayores Que sufrimos Con más ímpetu La restricción Y, y el, la, la represión De padres y madres qué ganas de retar que tienen los padres primerizos sí, La sí, puta sí. que y lo parió El no hermano esto. menor y, y hace un desastre Mata a una persona mata una En frente de sus padres Y no le dicen nada radicalizando la posición como siempre <risa> Tristán Basile al aire del tercer mundo nada le hizo no, es verdad Porque que los, los padres se, se ablandan ya sí. y, pero está bien no puedes mantener una posición tan rígida durante mucho tiempo también está hay situaciones Estoy que, poder, que si es te, al te, revés como que el primero no saben bien cómo manejarlo y el no, segundo claro. aprendieron un montón de cosas y prepárate Sí, el primero puede más fácilmente terminar internado en una granja con problemas más graves, más, grave, más profundos. Mis papás me contaron que cuando yo era chiquito y dormía de bebé, más de una vez me han despertado para ver si estaba vivo. <risa> ¡Qué feo! Eso es, Eso es ser insoportable. Monstruoso. Después después quieren que uno sea no sea insoportable. <risa> Eras chiquito, estabas durmiendo plácidamente, casi ni escuchaba el latir del corazón y te despiertan a ver si... Y es, eso es no, de primerizo mal. Mal, sí. Pero Igual, aparte... a veces yo lo hago con mi gata, así que no lo culpo. <risa> la despertás a ver si se murió, pero fíjate si respira. Bueno, bueno, pero te quedas ahí un ratito a ver si está respirando, si no, como que te da la sensación de que por ahí le da una muerte súbita. ¿No? ¿No les pasa? Eso es miedo, me parece, de los padres y madres con sus pequeños bebés, de que se mueran de repente. Sí, aparte está esa idea de que los bebés se pueden morir de sí. muerte súbita, entonces hay que... Igual despertarlos ya es medio... Podés escuchar la respiración, es menos violento. <risa> Acá tu tía, Santiago, dice, yo lloré mucho cuando nació Nube de Santi y no era por felicidad, me quitó el trono de la juventud. <risa> ah, es verdad. <risa> También hay celos de primos y tíos. Ella era chiquita, tenía seis años, era la chiquita, la chiquita, la chiquita. Y, listo. y nací yo, varón, después de seis mujeres. Chau. Ah, listo. Te robaste todo, todo no el protagonismo. No sé si ya tenía un trono, pero si no había trono, me lo construyeron para mí. <risa> claro, eso le da celos a cualquiera. Los abuelos y las ab sobre todo las abuelas prefieren nietos varones. Es sí, una ¿no? cosa súper patriarcal, pero prefieren nietos varones. Mm. Y son siempre los preferidos y no sé qué. Y les sí, hacen verdad. comida y bla, bla, bla, bla, bla. Y no sé por qué eso, pero está muy instalado. Qué lindo ser el preferido. ¿Y de tus padres? Sí. ¿Mis padres si ¿sí tienen hermanos? No, si sos el preferido, ¿no? Mm, no sé, no. De mi papá sí, de mi mamá no. Ah, bueno, bien. Bueno. Miti, miti. A mí lo que daba mucha bronca a mi hermano es que él tenía todo, él tenía un padrino que se hacía cargo de su rol. Están los Se hacía cargo de una manera ausentes. excelente, con unos regalos impresionantes en cada Navidad. En realidad era la única forma en que aparecía la figura de padrino, un regalo en Navidad. Y mis padrinos y mi, mi padrino y mi madrina no se acuerdan que son mi padrino y mi madrina. Porque no saben. aparte est estúpidamente mis viejos eligieron a personas que ya tienen un rol mejor porque son mi tío y mi tía. Claro, ¿entendés? eso está mal, eso está ¿Tú mal que diversificar los parentescos. No puede ocupar el tío el rol de padrino porque claramente lo va a hacer mal. Unos legos impresionantes <risas> aparecía el padrino de mi hermano, un aro de básquet. Qué brota. bien, qué genial. ¿Qué Y yo ahí con mi, mi padrino que no sabía Ni siquiera que lo era no, no. Haz cosas lindas Para tus hermanos Puedes hacer lo que te piden de vez en cuando O haciendo cosas lindas Por ellos al azar Como prepararles el desayuno O ayudarlos a limpiar su habitación ah, Jamás no. A hacer, ayudaría a limpiar la habitación de un hermano pero aparte la, la, la suciedad de la habitación del hermano es la limpieza de la propia habitación es, es <risa> en, en términos relativos siempre y uno la, la denuncia pero como tiene su cuarto pero, <risa> claro hazlo sentirse bien sobre sí mismos hazles cumplidos a tus hermanos cuando hagan algo bien es, como no, es demasiado vos es demasiado que tenés esto? un hermano varón ¿te, ¿se prestan sí. la ropa? No, eh, se roban eh, la ropa. Mi hermano me roba la ropa, <risa> pero es patológico lo que tiene con la ropa de los demás, <risa> sobre todo con la mía. Me la roba a escondidas, pero me la roba por, eh, ponerte, un año y ocho meses, ¿entendés? Ah, ro y ro roba posta. de repente posta. lo veo con una remera que él tenía escondida, que era mía, y me había olvidado de ella. Ah, la tenía mm. escondida, encima no la usa. La usa muy poco, la usa cuando no estoy yo. No, no la roba y la oculta. Un y aparte es totalmente manofamiliar. Sí, totalmente sí, sí. consciente de que es robada, porque pero, pero claro. <risa> pero claro, y tiene aproximadamente 5 veces más ropa que yo. Bueno, es tenés una piña. Tenés que, que empezar a hurtar a la noche. No, porque a él le quedan bien detalles mis cosas y a mí me quedan chicas las de. Ay, ah, gana por todos lados, gana por todos lados. Yo respeto mucho también esos hermanos que no se bancan Y listo, no sé nada más al respecto <risa> Pidieron que esté esa idea De cómo es tu hermano y tu hermana Tenés que construir un vínculo Bueno, qué sé yo, si te pasa un pelotudo, listo Como que No digo que, que, que se enfrenten Y se odien, pero por ahí tampoco Forzar algo que no Que no es, digamos, que no, no, no resultó Porque está esa idea De que no, si tu hermano, tenés que Tener un montón de, de cosas En común y qué sé yo, y por ahí la... No pasa Ahora es es una buena oportunidad de llevar de tener una relación con alguien que nunca jamás serías amigo. Sino. Es que es alguien tan distinto que ni en pedo te cruzas en la vida y te juntás no sos amigo, no serías nunca amigo. Y no. Pero, Pero no. bueno, como es tu hermano están está los ahí. hermanos amigos, que son más raros. Sí. Que salen juntos sí. y que Sí, sí, que comparten muchos amigos también en común. Sí. Ustedes no hay dos hermanos en Atrapamuro que están todo el tiempo juntos, todo el tiempo juntados. Eh No. no. No. hay hermanos con mucha edad de diferencia. Yo tenía en mi grupo de amigos de, de San Martín en la secundaria dos eh, hermanos que eran como ellos se, se peleaban todo, pero se llevaban bien y éramos en el grupo eran dos, dos hermanos. De hecho se llevan muy poco un año y algo en, entre ellos, entonces también. Claro. Bueno, los mellizos o gemelos tienen esa propensión a ser hermanos amigos o a ser hermanos enemigos, pero los más comunes es hermanos amigos. Y es raro. Es raro. Hazles regalos considerados a tus hermanos En las fiestas o cumpleaños Consígeles regalos que sean buenos para ellos No simplemente algo muy genérico Que le daría cualquier persona Piensa Qué, qué en... gran muestra de afecto y cariño El regalo sí. Sí, sí, Qué sí, difícil sí. A mí me cuesta mucho ser un regalo Piensa en lo que te hace recordarlos O en cosas que hayan hecho juntos Piensa en las cosas que dijeron Que les gustaban o que querían Piensa en las cosas que necesitan bueno Ropa Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. bla. Eh, entre hermanos varones, supongo que entre hermanos, mujeres y varones también, y entre hermanas mujeres también. Hay mucho golpe. Si, sí, eso piña. iba a preguntar, piña Siempre mal, hay. ¿no? Piña mal, yo creo que las mayores, bueno, por ahí. No. Pero... <risa> Piñas que he recibido o propinado son con, con mi hermano, pero aparte de golpe, objetos pero, contundentes. ¿Y por qué razones empiezan esas peleas? Absurdas razones. Ridículas, no sé, ni me acuerdo yo. Tenía bronca Una vez le revolié un shenga Que estaba dentro de una bolsa Desarmado no. A 10 metros de distancia Y le, le, le, se le incrustó en la cabeza Se le formó toda no. la forma de la cabeza Con todos los ladrillos de shenga Ay, Una no. bolsa de disco Y fue Es un arma Ojo Si tienen que matar a alguien Es un arma impresionante Porque impacta todos los ladrillos En la forma de toda la cabeza fue Increíble Y se la tiré Simplemente porque tenía la bolsa y lo, lo vi a una distancia prudente. <risa> ah, no había razón no aparente. No había razón alguna. Fue... Supongo que la venganza... No, fue... Ay, pero pada limpia. <risa> a mí me pasaba mucho cuando era chica, yo no tengo ni hermano ni hermana, de ir a otra casa y ver la dinámica entre hermanos con mucha extrañeza. Como, no sé, era... Como constante ¿viste? cuando decís no paran un segundo en todo el día de cagarse a trompada, gritarse, perseguirse por todos lados. Y a mí me ha agotado un toque. Era como, bueno, paren un poco. Y entre hermanas también. Robarse cosas. No sé. Romperle la Barbie. Qué sé yo, boludeces. Que... <risa> qué feo. Sé generoso, es otro consejo. Comparte lo que tienes con tus hermanos. Esto, por ahí Compartir no sé si es feo. No, pero empecemos pasando. por el primer punto. Compartir con un hermano es feo. ¿Vos decís? Tiene algo de siempre tiene algo de obligado de que tenés que compa compartir con tu hermano. No Ay, quiero. No, pero... Compartir, con, compartir con, tu tu con tu hermano. No quiero. No, <risa> no, no. No, no. Hermano. Nunca me gustó compartir. Con nadie. No. <risa> Yo comparto si, si si tengo la garantía de que no lo vas a romper, no lo vas a usar mal, no lo vas a, no, a eso no existe. La, la única Desa persona aprovechar. que usa los objetos como los usas vos, sos vos mismo. Las sí. otras personas las usan los usan distinto, los, los dejan en, mal. en otro los lugar, mal. no, <risa> sí, no sí, distinto. Sí, sí, sí, sí. Y a eso es todo un aprendizaje que nunca he logrado en toda mi vida. Compartir cosas y el disfrute, por eso ahora capaz que un poco más Pero antes era como... ¿No te, gust, no te gusta fin. compartir libros, por ejemplo? ¿Vos que tenés muchos? Depende cuáles. Sí, sí, pero los tengo controlados. No es que me olvido, me acuerdo ah, quién tiene. Ah, tenés listita de a quién le presenté. No, yo no, pero los tengo en mi mente. Bien. Bien. Igual con los libros hay que ser medio borra ¿eh? Porque la gente yo se olvida. y me olvido, me prestan y me olvido. Y estamos mal. A no sí, ser, no me... hay todo un universo de, de objetos que son medios compartidos, tipo biromes... Todo los eso... biromes son robados. Nah, los biromes no puede reclamar una birome. No, no, pero digo, a veces llegan sí, y a veces se van. a poder. mira se debería poder. Yo me compré 30 biromes hace tres meses y me quedan 5 o 6. Suficiente 5 o 6. ¿Cuántas más necesita 30 quería. Yo me compré 30. 30. <risa> para me cada día. Me gasté como 90 pesos para... en birome quiero mis 90 pesos en birome ¿Cómo en mi escritorio todos los días me las roban, me las roban, especialmente una persona que conozco, me roba <risa> todos <el birome. risa> los que viene seguido a mi casa <risa> y me roba sistemáticamente <risa> proveedor de biromes, Basile bueno, vamos a seguir escuchando canciones sobre hermanos y hermanas, Sisters of Mercy de L Leonard Cohen All oh, the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me this song. I hope you run into them, you who've been traveling so long. with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your left, he never says that you've sinned. Hermón. Cuatro años la fuerte. 4 <risa> 4 un nuevo año ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación? a a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación humana. Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos.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 Cuatro. Enciendo Radionauta. Enciendo Radionauta. Radionauta está en cumpleaños de Radionauta. Cuarto Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? Cuando un cuadrado se expande, ¿en qué se transforma? En un círculo. En un epípedo. En círculo. un cuadrado más grande. En un cuadrado más grande. En un hexágono. En un cuadrado. En un círculo. En, en, en, en líneas. En un círculo. Empieza a perder un poco la perspectiva de es un cuadrado que es un redondo. En un megacuadrado, en un En un rectángulo. En un megacuadrado, en un espiral. Los límites del cuadrado pueden llegar a estar demasiado lejos para cualquiera que quiera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 En Revista La Pulseada de Octubre recordamos a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. En este número especial, lo buscamos en la voz de los pibes. y Todo el barrio sabe quién es Cajade, que pisó fuerte en el barrio, es como que nadie se olvidó. Porque es un buen chabán, se salvó el futuro a muchos chicos y hoy en también lo está haciendo. Y cuando vine al hogar fue el único que me dio una mano, y nunca me voy caja de sí, porque él le ayudaba a los pibes que estaban en la calle. Para hacer las cosas que hizo en mi vida, la verdad que se merece un monumento de la puta madre En el centro La Pulseada Encargala en kioscos de diarios O suscribite al 0 2 2 4 5 3 2 5 1 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade Radio Nauta FM 106.3 En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Tercer Mon. Tim ordena suspender los vuelos de Rusia a Egipto por recomendación del Servicio Secreto. El presidente ruso Vladimir eh, dio luz verde a la recomendación del Servicio de Seguridad de suspender los vuelos a Egipto hasta que se establezcan, no sé por qué dice establezcan y no esclarezcan, las causas del siniestro del Airbus A321 que dejó 224 muertos el sábado pasado en Sinaí. En el Sinaí egipcio Qué genial tener un servicio secreto Es necesario, es lo que necesitamos nosotros Tenemos Para este programa también. Ah, uno especial del tercer mundo Sí, para este programa Yo me he olvidado, le voy a mandar un, un tweet O un mensaje de Facebook a Marcelo Zahín Para que me consiga un trabajo en la En la UFI, en la no, ¿cómo se llama? Eh, la AFI, Afi. La Agencia Federal de Inteligencia ¿Cómo me gustaría ser una agente de inteligencia? Hasta que no determinemos las verdaderas causas de lo ocurrido, considero conveniente suspender los vuelos de la aviación rusa a Egipto y esto se refiere sobre todo a los canales turísticos, afirmó el responsable de seguridad. Las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido consideraron esta semana que una bomba colocado, colocada en la bodega pudo causar que se estrellara el avión de Metrojet con estas personas a bordo que volaba del... Yarm el Esquín a San Petersburgo Las autoridades egipcias Han ordenado la suspensión de vuelos Para las aerolíneas británicas Dijo la aerolínea británica EasyJet En un comunicado, le hicieron fácil Que chiste malo Dos vuelos partirán, ah, no, no, <risa> partirán. Eh, Sin embargo Dos vuelos partirán de Yarm el Esquín En breve dijo EasyJet Pero otros siete con destino A Reino Unido y otro a la ciudad Italiana de Milán no operarán Qué feo quedarte varado En un aeropuerto, aparte un embole sí, Todo carísimo Te quedas ahí clavado Los pasajeros podrán llevar Solamente equipaje de mano Y el resto de sus pertenencias llegarán Quién sabe cuándo Una medida que responde a la desconfianza en el manejo Del equipaje en el aeropuerto egipcio Y a la tesis de que alguien colocó una bomba En la bodega Según miembros británicos Bueno, es Eh, Vos verás. te podés ir se quedan las cosas Y te las mandan Vos o tus no, cosas pues. Horror en Brasil Dos pueblos Fueron cubiertos por barrio, barro Tóxico ¿Qué es ¿Sabían el barro ¿Sabían tóxico? de la existencia del barro tóxico? No La ruptura de dos diques con desechos De un complejo minero mm. De la empresa Samarco En el municipio de Mariana Provocó el jueves una ola Viscosa que barrió todo lo Pero que pasó a lo largo de 60 kilómetros. Felicitaciones a el periodista que inventó este concepto de la ola viscosa. Actualizamos el número de desaparecidos. Son 13 trabajadores que prestaban servicio en la empresa Samarco y 12 personas reportadas como desaparecidas en el puesto de atención a los familiares. Indicó por la tarde el alcalde de Mariana, Duarte González Jr., el dique de un embalse con 55 millones de metros cúbicos de desechos del proceso de extranción de mineral de hierro aparte debe tener ese olor a, a no, no, todo. es tremendo eh, en, en la televisión salieron unas imágenes y hay un pueblo entero igual es un pueblo entero, serán 20 casas porque sí. era un pueblo chiquito que no queda más nada Está como eh, literalmente sumergido. Sí, aparte todo marrón así, es horrible. Marrón, oloroso y viscoso. Eh, decíamos que 55 millones de metros cúbicos de, de viscosidad con olor a hierro colapsaron la tarde del jueves por motivos que aún se desconocen y bajaron así como uno, ¿se imagina una Una una avalancha de ¿Cómo? lodo hasta llegar a la puerta de tu casa, subir hasta el techo y asesinarte. Qué feo. Sí, aparte de eso, vi en la televisión que las familias como que subían al punto más alto de la montaña para sobrevivir, pero, pero no. Nos vimos. Sí. Nos vimos Mariana. No, no, no, ¿Son no Las, las minerías así al abierto Estas famosas es, Igual es eh, era esta. un dique que se abrió, o sea, No, que... pero dentro de una minería, de una minería, Es una, es una, minera, sí, sí, una sí. minería, sí, sí, que la minería había hecho este dique y es toda responsabilidad de la empresa esta. Samarco. Samarco. Bueno, que Samarco pague por esta gente que se murió, cuánto le ponemos cada cabeza. Mm, un millón. Listo, que la manden a Olga Vázquez. <ríe> a Nolguinho <Lourdes> Vázquez. <ríe> a Olga Vázquez. Vamos a seguir escuchando canciones sobre hermanos y hermanas. Vamos a escuchar What's Happening Brother de Marvin Gaye.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 Ooh. Are they still getting down Were we to go and dance Will our ball club win the it Do you think they have a chance And tell me friend How the world have you been Tell me what's, what's happening right I wanna know what in. what's happening What's happening What's happening What's happening What's happening What's, happened? what's happened? Vas a remember a. tenia 6 anys, era la chiquita, la chiquita, la chiquita, i nasí jo, després de 6 figures. Ciao. No sé si ja tenia un tróno, però si no havia tróno, me lo construïren panadí. <risa> Claro, eso le da celos a cualquiera. La campaña por el Balotage se coló en todo, podemos decir, pero específicamente la marcha del orgullo gay. Y en naranja se impuso sobre el amarillo, hubo abucheos a Mauricio Macri, a Gabriela Michetti y reparto de volantes que llamaban a votar por Scioli. Las fachadas de Avenida de Mayo quedaron tapizadas con carteles que mostraban a Daniel Scioli, a Daniel Scioli Besando en la boca a su compañero de fórmula, Carlos Zanini. Demasiado optimista. Sí, claro. Demasiado sí, optimista sí, sí, el sí. discurso que pinta. Eh, tan... a Daniel Silimas conserva que... Otros recordaban que Michetti votó en contra de la ley de matrimonio igualitario y que faltó cuando se votó la identidad de género. O citaban frases de Macri como La homosexualidad es una enfermedad. Un homosexual no es una persona 100% sana. Y agregaban, ¿lo vas a votar? En esta marcha hay mucha política. Se quejó Julio de la jaula Tierra de Osos en la de San Pablo, Brasil. No es así. Son 5 millones de personas que van por los derechos de los homosexuales, no por Scioli o por Macri. Se están apartando de la idea original que es venir por nuestros derechos. Más allá de quién está en el gobierno, coincidió un tal Huartel, dos opositores, claramente. Osos opositores. Oso opo. oso, el oso de la OPPO. Las subconsignas fueron... Acceso real a la salud, trabajo y vivienda para las personas trans. Ni una menos. Ley por el derecho al aborto. Separación de la iglesia del Estado. No al racismo, xenofobia y sexismo. Por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia. ¿Qué? ¿What? 82% móvil. Legalización y el consumo de marihuana. Y no a la violencia institucional. Consignas varias de la marcha del orgullo. El movimiento antidiscriminatorio para la liberación. Marchó cantando señor, señora, no sean indiferente, se mata a las trans en la cara de la gente y pidió justicia por Diana Zacayán. Las chicas de AMAR, gremio de trabajadoras sexuales, también marcharon y dijeron venimos a pedir ayuda, a pedir una ley que regule el trabajo sexual autónomo y nos permita dejar de ser excluidas, dijo Georgina Orellano, la secretaria general. Y después eh, la Marcha del Orgullo estuvo teñida por el luto de la muerte de la activista trans Amankai Diana Zacayán. Y las trans dijeron, estamos parados sobre sangre derramada. El de Diana fue un asesinato político porque cada persona trans, lesbiana, gay, travesti, intersex, cada mujer molida a golpes por un macho asesino en la Argentina, no son exterminadas solamente por el odio, sino por el poder de letal del machismo creciente. ¿Qué pasó, es ¿Espantaste un fantasma? No, le estoy diciendo a Tristán que deje de señalar las cositas. Ah. Se lo venimos diciendo varios programas porque nos tapa la, la noticia. Perdón, perdón, perdón. Dale, y no aprende. Yo fui a la marcha, faltaron eh, o desapareció en, en democracia el, el camión de América, que era como clásico <risas> muy, bien, chiste, muy correcto de, de la marcha, que era como que imprimía mucha fiesta también, porque América sí. es un boliche. Había, además del camión de América, otros camiones que eran solo de boliche y fiesta y han desaparecido de, de la faz de la marcha y todos tienen algún... Eh, alguna bandera O de algún tinte más, más, más político Lo cual no está Se politizó la marcha en los últimos años Se recontra, politizó la marcha, sobre todo después del matrimonio igualitario Volvió a la política eh, Volvió a la política en forma de, de Besos de Scioli y, y Zannini ¿Lo viste ese cartel? Sí, sí, estaba por todos lados y ¿Estaba, estaba bien hecho? Es, sí no sé no se puede preguntar eso que eslevante <risa> claro eh, muchos panfletos de, de bote acio claro, y la la por no cuadra de cuánto era más o menos el, el largo no, de había de todo tamaño y color <risa> igual la marcha de capital tiene una fuerza que la de acá de la plata no porque es como re masiva y acá es medio marginal tal cual es, es una gran pregunta de cuánto se si hay marcha ahora en la Plata, si se perdió, qué hay, qué no hay. También tiene que ver con cómo está organizada la militancia acá. Cano acá, no, acá mm -hmm. que la está muy trosqueada, la militancia acá está muy trosqueada, entonces son muy muy pocos, medios peleados claro. no tienen partidos fuertes, entonces es un grupo de personas Margi, que se junta a organizar una marcha, y mm. no es así, se tendrían que juntar un conjunto de organizaciones que trabajen durante todo el año y que propongan algo más general como pasa en Buenos Aires, y ahí se ve Eh, todas las tensiones que hay que hay acá en la plata además de bueno el, el conservadurismo que, que es particular de la ciudad a pesar de estar tan cerca de buenos aires que hace que, que cualquier movimiento se, se lo chupe la capital apoyamos la moción y un... queremos jugar al camión de américa y que convido hagan la política <risa> no son contradictorios la fiesta y la política nada igual no, no perdió fiesta o sí. un poco sí sí eh, sí un poco sí Qué mal es, es festivo igual, pero no es descontrolada, o por lo menos como antes. yo no la vi tan descontrolada, la vi más medida, un poco más. seria. No está también es, como ese debate, no sé si es un debate dentro de las organizaciones LGBT. <risa> sí, sí, eh, toda esa festividad es controlada, no es más pianta que otra cosa. Eso es un discurso medio conservador, no, no, no sé, ya si ya por, sé, para adentro no está. Claro, afuera pregunto, sí se da, pero para hay la gente mucho de va... ese discurso de cuánto suma tal cosa, o sea, si es la forma de dar el debate o no. Yo escuché a un referente, no me acuerdo bien de dónde, decir eso. O sea, nosotros en la marcha del orgullo al final terminamos como reafirmando los estereotipos sobre nosotros mismos, una cosa así. No sé si era un debate o era una opinión. No, no, uno, porque también lo que pasa es cómo lo recortan los medios, qué es lo que claro. muestran cuando la marcha hay de todo y solamente se elige mostrar lo bizarro, que es parte parte de la marcha. Lo que pasó acá también es que la adelantaron un poquito y había un sol que rajaba la tierra entonces eso como que también puede ser que la festividad no se haya apagado tanto por lo político sino por el sol que hacía imposible Candiló la fiesta sí. ¿Te disfrazaste Santiago? No y tendría que... ¿Te tunaste de alguna manera? No, de ninguna manera ten... eh, cuando estuve ahí lamenté haber dejado pasar esa oportunidad espectacular para ponerme una pollerita muy corta ¿Los osos son apolíticos? Evidentemente no <risa> No, pero estos están en contra De toda esta movida <risa> Todo ¿Todo tiene Y por algo, algo los Paulín. levantó Clarín Walter el oso Los osos tenían una bandera enorme Y la levantaban Y la bajaban el piso Hacían como una coreo tipo danza circular o Ozuna <risa> Y después hacían oh, y Se ponían todos abajo de la bandera Y parecía que alguien... Daba la sensación de que alguien se iba a sumar, pero no se sumaba nadie en ellos. <risa> y saltaban ahí la gente los miraba. Un autorritual. ¿Con quién marchaste, Santiago? Iba dando vueltas. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones sobre hermanos y hermanas. Se llama Sisters y es de Divididos. Tercer Fabi Fabiá siendo radionauta siento que ando que ando organizar resistiendo resistir organizando Radionauta 106 3 cuatro años. Radio Nauta FM 106.3 En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon Le Tercer mon. Nos gusta almorzar como milta Aplausos, chicos Aplausos, por favor el tercer món 1207 en este programa que se llama Letras del Mundo y va hasta las 13 por Radio Nauta FM 106.3 y estábamos charlando fuera del aire cómo dar vueltas votos, o sea, cómo con qué argumentos puedes llegar a dar vuelta un voto, sobre todo de eh, nuestros padres. Sobre todo familiares, padres. Yo tuve un almuerzo familiar el día el no sé si tengo tiempo el domingo, mi mamá estaba como loca, sacada Eh, para votar eh, intentando ganar votos ciolistas. Ah, bien. Y mi abuela, eh, imposible de correr de su lugar, mi mamá planificó. Eh ¿Tu abuela quería votar a Macri? Mi abuela va a votar a Macri. Sí. Planificó ahí os de récord robarle el documento el no. día de las elecciones. Ah, está descontrolada descontrolado abuela. Muy bien, an muy antidemocrática. Pero una idea también... Es una eh, sustracción muy... temporal. Dijo, ¿Qué vamos a hacer? Ese día hay que hacer una operación. Que decía, hay que robarle el documento. Y decía, es hay que hacer algo para que todos esos viejos no vayan a votar a Macri. Es que posta que tiene un porcentaje de, de voto <ríe> anciano que es... Señora, ¿Sumar? está en su casa. No necesitará votar. Tiene más de 70 años. No vaya. Y vos decís que lo va a hacer... Que se lo va a robar Es probable Que eh, con... va a recalentar tu abuela Mi abuela se puede recalentar Con mucha razón Sí, sí, sí Obvio, obvio. Entonces, O sea, tu abuela tam. tiene razón Pero es una idea fantástica <risa> <risa> Acá, Pati, estabas consultando Recién por chat El voto de tu, de tu señora madre Sí, estaba consultando Y va a votar en blanco, parece Así que me tengo que dar un trabajo De acá al 22 De se que de, eso se de, revierta Se del cañón sí sí, sí, sí, sí No me gustan sus mafias No me gustan sus mafias de, de Scioli Ninguna de las dos <ríe> no, Los padres son increíbles <ríe> Es muy bueno es muy bueno Está bien Y bueno, así estamos País Mi vieja es una de las pocas margaritas Que va a votar a Scioli Ah, mm. es un voto Margarita un, desviado un margarito que se transforma en un Scioli Orgulloso, orgullo Está muy bien. Eh, el otro día Tristán estaba jugando con el simulador de Balotage. Me dio, me dio bien, chicos. Me dio. Te dio bien, pero ahí... Me, me dio denuncia de fraude, en realidad. Ganaba Macri con 50.30 y algo, una cosa así. Ahí, Justino, Justino. Estamos en comunicación con Cuchi Calderón. Él es uno de los organizadores de Ciudad Alterna, un festival que se hace acá en la Ciudad de La Plata, el fin de semana este que viene. ¿Nos escuchás? Hola, chicos. Sí, los escucho. Perfecto. ¿Cómo estás, Kuchi? Bien. ¿Ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. ¿Me Conta... escucha Sí. Sí, sí muy bien. Ah, escuchamos bueno. Contanos un poco, Siu Alterna, ¿qué lo caracteriza como festival? Bueno, mira, eh, estamos llegando al quinto año, es la celebración de los cinco años, lo que lo caracteriza, eh, en comparación con otros festivales, es que es de carácter eh, libre y gratuito y hecho por una asociación civil sin fines de lucro. Esto lo que permite es que más de 20 personas nos juntamos para configurar este, este esquema y nos permite eh, tener a, apoyos públicos y privados, pero todo volcado para la, los artistas y para la producción. La verdad que se vincula entonces de una manera bastante particular Porque la idea es un poco devolver eh, la música a su contexto cultural Empezó como un encuentro de rock y se fue transformando a lo largo de los años Hasta hoy ser un festival de arte Porque no solo eh, está la música, si bien es el eje central Sino muchas de las disciplinas que nutren a, a, a, al rock digamos. está Hay muestras de fotos, hay presentaciones de libros mapas visuales, hay artistas, eh, eh, pintores, digamos, eh, que, que intervienen en el espacio urbano, tenemos diferentes formatos, no, no solo está el recital tradicional, sino eh, los pocket shows, que son entrevistas más íntimas con los músicos, rondas eh, acústicas, donde, los, donde la, cantan a capela y no siendo microfoneados, tienen como diferentes particularidades que hacen de este un, un festival interesante. Qué hola, Cuchi Santiago te habla. Eh, ¿Qué, qué tiene diferente o qué, qué va a cambiar de este, esta este nuevo ciudad alterna de los anteriores? Mira, Santi, eh, la verdad que el año nosotros los primeros tres años los hicimos en el Centro Cultural Molina. El año pasado nos fuimos al Circuito Cultural Meridiano V y la verdad que la impronta de ese lugar ha cambiado el festival de escala, porque fueron 20.000 personas en los dos días, y sobre todo porque se ha una circulación muy interesante respecto a que vos tenés. El escenario es entrar en, la, en la, la fachada de la vieja estación y en cada uno de los bares que componen ese Circuito Cultural Meridiano V y del otro lado del andén se van desarrollando diferentes sedes en las que suceden simultáneamente, Eh, diferentes actividades, entonces la gente hace como un, elige tu propia aventura eh, y, y va va circulando por el predio apropiándose del lugar y la verdad que eso es muy particular y este año en Ciudad Alterna vamos a inaugurar un nuevo espacio, como te decía frente al andén y la galería donde está la muestra de fotos de Manuel Cascallar y pretendemos que se vaya ampliando cada vez más el público que participe y empiece a descubrir un poco de la ciudad que nosotros transitamos que es la de la cultura. y mucha gente que no la conoce simplemente porque no tiene la información o el lugar donde disfrutarla. ¿Y en este Ciudad Alterna cuáles son las bandas o los artistas que, que van a estar ahí? Tenemos de todo, eh, van a estar. Los cierres de los dos días son Juana Molina el sábado y Masacre el domingo. Pero después tenés, que es lo central y lo que nosotros queremos, eh, infinidad de bandas platenses. Es importante decir que durante cinco ediciones no repetimos ni una sola banda. Y eh, va a estar, por ejemplo, abrir el Monero Mágico, va a estar Las Armas Buenos Aires, Vía en Matripulación, Toto Tomás, Teodoro Caminos, Nunca fui un parque de diversiones, Fantasmagoria, eh, seguramente me olvido algo, Isla Mujeres, Camión... ¿Qué más te dije va a estar en el Pocket Show el sábado Melingo y el domingo Marcelo Moura yeah. vamos a tener la presentación del libro de Luca Prodan que escribió Oscar Jalil, vamos a tener la charla de Daniel Melero, vamos a tener una ronda que se llama Nos miran desde afuera, cuatro artistas nacionales homenajeando al rock platense contemporáneo, vamos a tener acrobacia aérea con los chicos desértidos que van a hacer una intervención en toda la fachada de la estación provincial va a estar pintando gustos a los va a haber una feria gastronómica va a haber de todo. <risa> ¿Cómo hicieron muy para completo. conseguir a Juana Molina? Bueno, eso eh, hace tres... Yo, yo soy muy fanático de Juana y me parece que para el festival es un aporte muy interesante porque es una de las artistas más interesantes a nivel nacional y que tiene además perspectiva internacional. Hace tres años, tres años que mmm, la venimos buscando. La verdad que fue alucinante porque nos pudimos juntar con su manager, que es un fenómeno, y con ella, y hay que algo que destacar, que es que en ningún momento estuvo ni en duda el cassette ni el dinero que Juana se prendió enseguida con el espíritu del festival, sino eh, que ella entendió por qué era importante que toquen un lugar como este, donde la mayoría es público, universitario, eh, tenía ganas de ser parte de un festival que tenga este espíritu, de hecho ella eh, se va a quedar durante todo el festival, durante todo el día eh, alojada en mi casa, por ejemplo ah, bueno, digo, eh, cero, cero divismo en ese sentido claro. eso la verdad es que está buenísimo ¿Se plantean eh, o se plantearon en algún momento cobrar entrada, por ejemplo, o la gratuidad y que sea público es parte de la esencia del, del festival y no se discute? Mirá, es parte de la esencia, nació así, me parece que tiene muchas ventajas, me parece que consolidó una manera de, de hacerlo y, y, y de cómo encararlo. Es muy complicado llevarlo a cabo porque tiene sus, sus dificultades totalmente en la cuestión del financiamiento, uh -huh. pero por otro lado me parece que es un desafío y la única manera de hacerse cada vez más grande para después, en todo caso, disputar eh, anuncios privados o públicos cuando vos estás haciendo algo. A nosotros claro. la verdad que eso nos parece genial, que sea libre, y gratuito y potencia a muchas de las bandas que la habían remando. Digo, Juana Molina obviamente gratis va a llevar un montón de gente que tiene ganas de verla porque no viene nunca la plata, uh -huh. pero antes toca Nunca fue en Parque y Diversiones, que es una banda que está buenísima de la ciudad y por ahí nunca tuvo la oportunidad de tocar en una escena tan grande frente a tanta gente, entonces ahí me parece que ganaron todos. Claro, ¿y cómo hacen para llevarlo adelante, digamos, en, en relación al financiamiento y también a la apuesta, digamos, que es la verdad un festival súper grande? ¿Tienen algún... ¿Algún apoyo por parte de la municipalidad o del, de la provincia? Como te decía, a lo largo de cinco años hubo mil maneras diferentes de financiarlo, eh, tanto es así que el tercer año, que fue algo crítico, absoluto, eh, lo hicimos a través del financiamiento colectivo, el crowdfunding, o sea, la gente, ah, sí. eso fue una, una cosa increíble, la gente pagó por adelantado un festival que era gratuito, o sea, que si no pagaba, eh, iban a poder ir igual. Entonces ahí me parece que en ese momento hubo un quiebre porque la gente se apropió se apropió de lo que el festival es Realmente fue como una defensa de un lugar conquistado. Hay veces, hay años que eh, el, el municipio de la provincia aportan marcas eh, privadas, los bares del circuito cultural Meridiano quinto empresas de, de, de tecnología, pero que pasa es que de, desaparecen y aparecen. Este año hay una marca de ropa que la verdad que está en La Plata, que se llama Honky, que se acercaron los chicos, son unos fenómenos y también van a aportar, Ciudad Vieja, Pura Vida que van tejiendo alianzas, pero que es difícil mantenerlas durante durante el tiempo, digamos. Aparecen, desaparecen, de, ustedes saben cómo es la cuestión de la de la política. Nosotros somos una asociación civil en la cual no, no tiramos piedra al Estado porque creemos que es una, un presupuesto que nos corresponde a todos, pero es muy difícil también y muy trabajoso porque nosotros no vivimos de esto, tenemos cada uno de nuestros trabajos. Entonces, bueno, año tras año vamos como agudizando y también tenemos complicaciones obviamente, pero bueno, la idea es sacarlo adelante y llevarlo adelante. ¿Por qué te pregunto el nombre Ciudad Alterna? Sí, porque uno piensa en lo independiente, sí, que la ciudad es muy eh, que tiene mucha producción y hay muchas bandas independientes, mucha producción independiente, cómo eh, aparece ahí la palabra alterna, cómo se les ocurrió el nombre. Mira, Ciudad Alterna tiene que ver no tanto con un género musical, sino más que nada ciudad alterna es como en contraposición, más que en contraposición como esa, esa otra ciudad que existe en La Plata y que mucha gente no ve, que está en el mismo lugar, en el mismo cuadrado y no ve. Y también es esa ciudad alterna respecto a Buenos Aires, que es la ciudad de las grandes marquesinas, del gran bullicio, de lo que parece que todo pasa acá, bueno, nosotros decimos hay otra ciudad, es alterna todo eso y está buenísimo, entonces le estamos hablando a esa comunidad, nuestro deseo si tengo que poner algo de máxima es que creemos que la cultura y la música de La Plata tiene que ser una marca de la ciudad entonces el desafío sería, bueno, que de Capital y que de tantos otros lugares vengan a ver la escena que, que para nosotros está espectacular y que solo necesita un poquito de de, de empuje para salir adelante, para que haya cada vez mejores productores, cada vez mejores músicos, cada vez mejores festivales. Esa es un poco nuestra idea de la alternidad, digamos, de la, de la ciudad. Conviven muchas ciudades alternas en la ciudad de La Plata. Bueno, esta es una de ellas y nos gusta mostrarla. Bueno, te agradecemos mucho la conversación y también eh, felicitamos por la iniciativa y también la constancia de hacer este festival, que está buenísimo y que también permite no solo a la ciudad de La Plata como poder mostrar distintas bandas, sino también instituirlo como un festival que la verdad que se espera a lo largo de, del año, cosa que, que llegue Ciudad Alterna, así que felicitaciones por eso. No puedo creer que agrade. se termine la esta que todo, tenemos que hacer un programa especial para hablar de Ciudad Alterna, ahora me interesa, quiero saber un montón de producción, no lo puedo creer, este programa es muy yo les, corto. Yo les, les propongo que si quieren... Cuando termina eh, el festival voy al piso, charlamos, me encanta a mí, así que bien, bien. no tengo, no tengo problemas. Yo les agradezco mucho porque otro de los eh, secretos de, de Ciudad Alterna para mí es eh, hablar con todas las radios, cómo nos dan difusión, cómo nos escuchan, cómo, yo, nosotros sentimos esto de que la gente en Ciudad Alterna da un espacio para, para celebrar, para estar contentos, Mucho tiene que ver con esto, con charlar, convocar, con, con que se sientan parte también de lo que es. Porque la verdad es que se alterna, lo llevamos a cabo nosotros, pero lo hacen entre todos. No hay demasiada bueno, magia al respecto. Nos verdad. nos cruzamos ahí el, el sábado o el domingo. Ahí vamos a estar apretujados entre toda la gente, con tomando birra y pasándola bien. Chau. Perfecto. Eh, gracias abrazo. por por atendernos. Estábamos hablando con... Cuchi y Calderón, no sé por qué se ríen. Se ríe el el lo fletaste. El operador. Porque me hacen, "Anda, de, terminen termine con esto", porque primero digo, "Bueno, quiero extenderme hablar de esto durante todo el programa", entonces el productor a Campiso me viene con un con un bate. Hablábamos sobre Ciudad Alterna, qué bien. Qué bien estos festivales. Sí, hablábamos con Cuchi Calderón, organizador de Ciudad Alterna, que está en Twitter que... Muy, mucho está como extasiado de amor y cariño hacia los medios. Sí, es un gran festival y la verdad está buenísimo también que que sí. eh. No sé si ya a esta altura necesita difusión, pero sí está bueno, eh, sobre todo este festival, el Festifric, un montón de actividades culturales que se hacen, la verdad, al masivo, o sea, que sí, pretenden sí. llegar al masivo y que se hacen con el esfuerzo y también la voluntad de, de muchos platenses que deciden apostar a la cultura y la verdad que es un esfuerzo enorme. O sea, son 20, 10, 5 personas que organizan festivales para un montón de gente la verdad que sin un mango y sin mucho apoyo por, por parte de, de, de las instituciones que deberían digamos, promover este tipo de cosas, eh, así que está buenísimo. Hay que prestar atención a estas movidas culturales que hay en La Plata e ir, no ir porque hay que ir, porque hay que bancarla sino porque está buenísimo aparte, fuera de joda participar y ponerse en pedo escuchando estas bandas <risa> y los pocket shows que, que la mueven. Nos vamos a escuchar una canción más sobre hermanos, hermanas... En este caso, Two Sisters de los Kings y volvemos con más LTM. She so, fell into her mirror. into the washing machine and the of being well. She was so jealous of his sister and her lips tea and the swatch of friends. She was so jealous of her sister, Sybilla looked into the wardrobe, Sybilla looked into the frying pan, and the bacon and eggs, and the breakfast dessert. She was so jealous of her sister, and her way of life, and her luxury flats, She was so jealous of her sister She'd throw away her dirty dishes Just to be free again Her woman's weekly magazine Just to be free again And put the children in the nursery Just to be free again Who sent us all her little children And then decided she was better off the no way was less that her sister had been No longer jealous of her sister So she ran round the house with her curlers up She's no longer jealous of her sister. Tercer month, <risa> Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana, empieza el martes. ¡Au! Tenemos que pasar mal los Ramones.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 Eh, bueno, Radionauta en tus cuatro años, feliz cumpleaños. Sos una alegría, sos un proyecto, sos también un sueño y un desafío para todos y todas los que te hacemos y los que te escuchamos. Gracias por ser un espacio tan lindo. Ojalá que este espacio de comunicación dure muchísimos años, crezca muchísimo y siga siendo así humanamente tan rico y tan lindo. Eh, Radionauta con el corazón. Es un lugar en el corazón.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 ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acercate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata O llámanos al 0 221 453 2516 Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia La Pulseada, la revista del Padre Cajade Desde la ciudad de La Plata Transmite Radionauta FM 106.3 En Radio Nauta está sucediendo Le tercer monde le, le tercer Le tercer, le tercer monde Le tercer monde final no se pronuncia. Che, sí, boludo, siempre pensé que le manda el italiano. Really? Come on! Qué difícil es silbar así durante mucho tiempo como que te vas quedando sin aire. Vamos a hablar sobre dormir. Las fijas son sobre dormir y, según Tristán, las hizo durmiendo. No sé si le vamos a creer o no. No, dur, no, no durmiendo. Es medio sí. exagerado. Tristán sí, es injustamente... Las escribió mi inconsciente. Las dice quedándome dormido, durmiéndome, teniendo sueño. La primer fija es que eh, dormir es muy lindo. Y eso es una, es una fija que es algo placentero. Aunque hay gente que tiene la, la ley de que dormir es perder el tiempo... La mayoría de los mortales aseguramos que dormir es algo hermoso, es un derecho. Ah, sí. Dormir es un derecho, lo vamos a defender. Según esta fija, también es una actividad contradictoria y hasta traicionera. Si, si querés dormir mucho, no podés porque tenés que levantarte temprano o no podés dormir antes de las 4 de la madrugada. Si necesitas dormir poco, apagás el despertar un estado de subconciencia amnésica y bardeás el pesado te pasas, o sea, te tenías no, no, que cantar las nueve con mucho rock. Eh, también pocas veces el sueño mucho o poco se lleva bien con la vida cotidiana, cada claro, como que el sueño siempre está en tensión con, sí, sí, con sí. la con la vigilia, o sea, está ahí está tensionado Nunca es, me entrego al sueño, como quien dice... Y... Porque siempre es mucho o es poco, y siempre cuando querés que sea poco, cuando necesitas que sea poco es mucho, y cuando no, cuando querés que sea mucho es poco. Es terrible lo que pasa con el sueño. Y porque la noche, el problema es tener que irse a dormir. Como que dormir es lindo, pero tener que irse a dormir es lo peor. Siempre hay... Una vuelta más sí, que se verdad. puede hacer a la noche Yo lo, lo aplazo, pero casi Lo puedo estar yéndome a dormir Durante tres días enteros bueno. no, no, no me voy a dormir Justo hablábamos Todo de que eras bien, exagerado eso. Fija, acumulaste sueños durante una semana Y el sábado dormís tanto Tanto, tanto, tanto Que te despertás con una sensación De resaca trucha Producto de que tus órganos se si aplastaron Todos, y la espalda también de tanto estar horizontal, y al pararte sentís como que se van reubicando para salir de ese estado de hibernación de las 12 horas que estuviste ahí. Otra opción, dormiste tanto que te despertaste con sueño. Que eso me pasa a mí, es... duermo y, y voy acumulando más, más, más, y ya llevo a un estado de medio depresivo de quiero seguir durmiendo, que es como, no, pará, ubicate, porque no, o sea, eso es como una adicción. Querés dormir, dormiste tipo 10 horas y quiero dormir una siesta, es ir para. La producción lo llama depresión somnífera. Está muy bien porque es? es medio depresivo, como que te sí, sumergís sí. en el sueño y querés estar ahí. El sueño llama al sueño y es, un, es una rueda que empieza a girar y de repente es sueño y sueño y sueño y sueño y es como una inercia en la cama. Sí, el... aparte lejos de pensar de que cuanto más dormís más descansado estás, o sea, más energía bueno. tenés para la vida, es al revés. Bueno. Dormir está asociado muchas veces a una fija indeseable, la baba, atención, como un parásito, la baba sale de la boca lenta e inexorable como lava y empapa almohadas, remeras y hombros ajenos, en el caso de los afortunados o afortunadas, que duerme con alguien, hay personas particularmente proclives a babearse, pero nadie escapa de al menos hacerlo una vez, generalmente en público. En ese caso la peor pan la peor parte no se la lleva el babeante, sino el ocasional babeado, especialmente si le babean la propia almohada. Ah, qué bajón, qué bajón. Sobre la que después tiene que dormir. <ríe> qué bajón, igual para mí babear en la siesta es como un plus. O sea, vos dormís una siesta eso ya es bueno. Ahora, dormí la siesta y babeás, le dices, ya está, llegaste. Es la marca de que la siesta es estuvo la dormida. Estuvo buenísimo, o sea, ba ahora babear en la noche ya digo, mmm, tenés problemas. Es difícil, es difícil. Yo convivo con, con una babeante. es una víctima del babeo. La almohada, la almohada mojada es una cosa, pero terrible, terrible. Me pasa mucho cuando me quedo dormida, así de la nada, y tengo muchas fotos al respecto, de que abro la boca. Entonces claro, sí. después babeo claramente, pero tengo muchas fotos eh, habiéndome quedado dormida, no sé, en un micro, tirada por ahí y siempre tipo así. Ahí, ahí está la clave, si dormís con la boca abierta te babeas, si dormís con la boca cerrada no te babeas. A mí me pasa sencillo. que se te me... relaja la mandíbula. Se me abren los ojos. Uh, qué feo. Ah, eso, no y es sí. tipo de Walking Dead. Sí, sí no está sí, bueno. Es medio no miedo, miedo. medio miedo. Aparte por ahí te despertás y no sé si la persona está durmiendo despierta. Ahí es cuando le despertás a veces está muerto. ¿Disculpa, Santiago? ¿Estás muerto? <risa> ¡Qué feo! Otra fija tiene que ver eh, con dormir con otro. Dormir con otro es muy lindo, la primera vez. Dice acá la fija, como que después no, no está tan no bueno. Está. Toda persona tiene costumbres idiota al acostarse y dormir que atentan contra el sueño y hasta la integridad física de terceros o segundos. Sí, ahí sería dormir con otros. Rodillas <risa> que se clavan, una. tendencias al movimiento permanente, enrollamiento absurdo de sábanas yo hago todas esas cosas que están describiendo, espasmos epilépticos, bueno, eso ya no es más raro. Yo hago un espasmito epiléptico que no el es... El espasmo común. Es como cuando, cuando te me te estoy está durmiendo, durmiendo. Hago sí, sí. Como, es como un tropezón que me caigo sí. hacia dónde, sea el inconsciente, no sé. Es la entrada no sé. al sueño, sí. sí. Siempre sí. hago eso. Parecido al que hago a veces cuando me onda bien, pero no es tan regular en la meada como en no, no el momento... Con él. El productor el dice que él también el... tiene espasmo a la meada. Sí, ¿Es como un escalofrío, puede ser? Es como exactamente el movimiento que hizo el productor, como que mueves un poco la cabeza. En cambio, no, sí, el de los pies el, es más del, del caer en el sueño. Sí, sí, le de caer en el sueño. Y aparte a veces sos consciente de eso. Como uy me moví. Sí. Chao. A mí me enfar, me enferma, me enferma el enrollamiento. Yo me enrollo mal. El robo, robo, pero porque el enrojamiento es es eso? Es injusto con otro porque vos te enrojas como como un canelón y ¿automáticamente dejaste totalmente en, en bolas a la persona que está al lado? Sí, no, sí Y sí. aparte, trabando, porque vos tirás para recuperar, sí. y no, la persona está enrollada, trabando todo posible. <risa> Tenés que pararte de la cama, despertarlo, es decir, putear, levantar todas las sábanas y hacer la cama. Qué fe igual que no te despierten y que te puteen al otro día. Ah, sí. Yo soy la inseguridad Por... de la noche, mal Yo robo, pero robo, mal Y es que no te das cuenta Es como una práctica, ¿entendés? Como que no te das cuenta y robaste todo Y de qué repente mal, estás súper calentita, así durmiendo Y en realidad te robaste todas las mantas Yo lo que hago es el ataque de rodilla La rodilla que pincha ah, Flexionada Te la clavas en V Y pa no. Cuando menos te lo esperaste la clava en la espalda ¡Ja! <risa> Te, te, la eres, el, te la clavo en el muslo. No, no. Aparte mis rodillas medio que pinchan. Si no son muy gordas. Pero son que flacas. Digamos. Entonces como que... Ta. Otra fija. El sufrimiento del calor y del frío. De formas inevitables. Sin punto medio posible. Y en un ida y vuelta fatal. La sábana te cubre... Por completo Te aísla del mundo y el calor corporal que vas emanando... Además de crear un ambiente húmedo, viciado, antigénico y oloroso... Aumenta, aumenta, aumenta hasta que destap te destapas y te cagas de frío. Hasta que te tapas de vuelta y así... Eh, en un vaivén de la producción que evidentemente tiene un sueño despierto. A mí eso no me sucede. Yo me, me tapo mucho, me puedo despertar cagado de calor, pero nunca cambié, eh, me destapé ni nada de eso. No, yo hago un quilombo con la frazada. <risa> o sea, yo tengo una actividad <risa> fuerte a la noche, desarmo toda la cama. O sea, tiro toda la frazada. Pocas veces igual me despierto. O sea, puede... Eh, me puedo estar cagando de frío y no me desperté. Yo no me despierto, pero no me llego a dormir si tengo frío o si tengo calor. Ah, bueno. Ese, ese es complicado tema. Sí. Pero, ahí, pero que... ahí te puedes levantar a solucionar. claro porque... No, pero es difícil porque vos tenés calor te sacás la sábana y empiezas a tener frío. Es re jodido el punto medio. Tiene que haber como una... Tienes que sacar una pierna. Sacar una la pierna... pierna... La pierna la pierna termómetro sí, puede sí, funcionar. Sí, sí, sí, la pierna es clave. La pierna ¿Tenés... Si, no, si no tenés ahí un punto medio, sacá la pierna. Lo que necesitas es sacar la pierna. <risa> una, una pierna. Una sola. Y nada, si sacás las dos ya está destapado. No, no, a no ser que haga mucho calor, yo no, puedo... no, saco, no te saco la pierna. Sí. Y... Y en situaciones de calor es sublime. Sí, sí, sublime. Igual algo que no me gusta del calor así, mucho, mucho calor, es ya ni siquiera tener que taparte con la sábana. A me re jode, no te con nada. Es como... Me siento indefenso, sí, desprotegido. Sí, mal. Es como, no, no puede ser que no haya nada más. Tiene que haber una barrera. Sí, una... el calor cuando ya pasa la barrera de la sábana es malo para la salud. Y aparte ahí se la convivió con el chivo sobre el colchón y esas cosas. Y los mosquitos, mundo. ¿cómo, te, ¿cómo le haces frente a los claro, mosquitos sin la sábana? Por por ejemplo. <ríe> Hay otra cosa que estaba en la fija anterior, que es cuando la otra persona ronca. No. Es una cosa detestable. Me pasó en un hostel hace poco, que había un chabón, eran cuchetas. Yo estaba en una cucheta durmiendo arriba y había un chabón abajo que roncaba, pero de una manera impresionada. O sea, no era un ronquido, era tipo... No era El chabón hacía tipo... Se ahogaba con su propio ronquido y volvía a arrancar otro. Y se mandaba como un tocido o algo así ¿viste? Sí, que sí, sí como que... Y vos decías, bueno, voy a esperar a que se dé vuelta Aparte en un hostel, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Sí. El chabón se daba vuelta y seguía roncando O sea, no, no había no. posición Y empecé a darle latigazo con la sábana <risa> <risa> No, qué fuerte para que, para que se despierte No sabía qué más hacer Fue totalmente desesperante Aparte el chabón roncaba, pero heavy O sea, despertó a todos los demás Que estábamos ahí Y el loco no se despertaba con su propio ronquido no. Es re el ronquido, porque pero, siempre hay, O sea, en un grupo de 5 O más personas, hay alguien que Siempre es... que ronca, oh. pero que ronca absurdamente Y no deja de dormir a los demás Sí, aparte es eso O sea, si vos sabés que roncas así Alquilate un cuarto para vos solo, capo <risa> ¡Claro! Habría que hacerle un tatuaje que no se pueda sacar En la cara, una R Ronco <risa> Va a los lugares y dice, no viejo, tiene que dormir solo tiene que pagar 7 veces más que los demás porque tenés una R Aparte no hay nada peor que te levanten en la noche por algo que no puedes controlar vos. O sea, por ejemplo, un ruido externo, alguien que ronca, como que lo tenés que, o sea, dónde a dormir, lo tenés que echar. No, hay... no, no. Igual qué feo que te digan al, al otro día, pero yo prefiero que me despierten a que me digan "roncaste toda la noche". Por y es, que es un reclamo imposible de dar cuenta, porque... sí, sí, obvio. Ay, tampoco puedes corregirlo en el momento, te pueden despertar, puedes dejar roncar por media hora y después volvés. Pero si vos te llegas a dormir y la otra persona empieza a roncar No pasa naranja Pero Depende del nivel si de ronquido Si vos no te dormiste y la otra persona ya está roncando En sonidos a roundy Sound roundy <risa> Es como lo peor que te puede pasar Estás ahí Sound roundy Sound roundy <risa> Ay Sí, sí, la, la verdad es que el ronquido es un bajón Y yo felicito a todas esas mujeres Que cuando son grandes y se hartaron de los ronquidos del marido se van a dormir a otro cuarto le <risa> Listo, ya está, se acabó Te tuve que soportar 20 años durmiendo como el orto roca más el hombre que la mujer? Eh, sí, suelen roncar Igual no no sé si es una cuestión de, de género Pero hay muchas mujeres que se cambian de cuarto Por los ronquidos Banco, banco al, a las parejas que duermen en cuartos distintos Sí Me parece porque... sano Dormir juntos tiene cosas buenas, pero también tiene un montón de malas, como hemos eh, dicho hace un momento. O sea, peleas por la sábana, territorialidades. A mí me gusta. Faltas de respeto, mucha falta de respeto. <risa> oh, pero como invasiones, invasiones inoportunas, despertadas en el momento. El otro día me pasó algo muy no, gracioso por, con una persona que estaba durmiendo. <risa> ¿Qué? Sonio que no se podía dormir, empezó a hablar dormida que no se podía dormir, <risa> despertándome, "Trino, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no puedo dormir." Y la desperté, me despertó, la desperté y te diste cuenta que estaba soñando, pero no te podía dormir, ¿no? <risa> Qué y horrible. Hablando. ¿Y sí? Estaba como dormida. Qué feo sueño. ¿eh? ¿Qué bajón hablar dormido? A mí me, me pasa a veces. Como que hablado... estoy soñando cosas y ¿Y hablás cosas que se pueden entender? O sea, hablas en castellano, por ejemplo? ¿O, o haces sí. como... No, sí, hablo en castellano. Sobre todo en la mañana, cuando estoy muy dormido y no me quiero levantar, que digo cosas incoherentes. No sé, invento situaciones con tal de no levantarme. Yo me, me despierto con un despertador con radio últimamente. Mm. Y quiero que sepa el conductor del programa de la mañana de Radio Provincia que tiene el poder... Absoluto y discrecional De influir directamente en mi sueño <risa> Como que te modifica lo que estás soñando Lo que él dice es lo que yo sueño Y generalmente está hablando De Scioli, por ejemplo De las noticias De que chocó un tren Y es exactamente lo que pasa Es increíble Esas fueron las 5 fijas Sobre dormir Hay más fijas en realidad sobre dormir También hay otras fijas que son sobre sueños y pesadillas, que es otro rubro, digamos. Pero que también hacen a la hora de dormir, porque si tenés una pesadilla, dormís mal. O sea, si tenés un mal sueño... Es raro, te levantás muy raro. Te levantás mal, viste, soñé no... soñé con las elecciones. Yo también. Mm -hmm. ¿Vengo soñando con las elecciones? Era rarísimo, rarísimo. ¿Qué pasaba? Eh, fraudes. <risa> Lilita. Soñaste, defensa de la, la democracia. Tuve un sueño así... Como Lila. ¿Y estabas no, preocupado por la No, mucho no. Entraba el cuarto oscuro y había muchos sobres, muchos papeles. Ah, era muy desprolijo todo. Y yo no encontraba la boleta en la que quería votar, terminé votando algo que yo pensé que, que no estaba convencido. Si era lo que yo quería ah. votar, más o menos bastante parecido, muy parecido a lo que te a lo va a pasar. A lo que me Daniel claro. Seoli. ¿Yo voy a meter esa boleta? Y bueno, dámela. <risa> y sí Vamos a ir al falso al falso bloque. Es tristán bostezando al aire. No, es, un, es un bostezo de No le abrimos el micrófono al rojo que tiene varios problemas de sueño porque esto seguiría hasta las 5 de la tarde. Se lo ve descansado hoy también, eh. Sí. Cuidado. Sí, viene, viene bien, hora. viene bien. Mario se fue a a, a rehabilitar a, la a la granja una cosa de de del insomnio. Y si es una cura de sueño, ¿vieron las curas de sueño? Qué lindo no. Te vas a un lugar y dormís por cuatro días Pero creo que también es medio religioso, ¿no? No sé, es un... Ah, no, eso es una cura espiritual como ¿Y a que dónde vas... vas? ¿A un hotel? Eh, yo me imagino una cueva como un oso Pero supongo que vas así a un hotel A una residencia con unas camas bien piolas Y vas a dormir Y vas a descansar, Qué igual bien. te des aburrir a la... a la primera dormida No, no te aburrís No, durmiendo nunca te aburrís de hecho, cuando estás aburrido, puedes dormir libremente. Vieron ahora a bostezar el sonito del bostezo. Estás bostezando de hoy. Viste que cuando te estás por de vacaciones, oh, así un oh. fin de semana, decís, no, porque va a haber muchas cosas para hacer. Y, y terminás no sé durmiendo ¿Te como te un campeón. Y no te importa nada. <risa> sí, mal. Sácalo, <risa> <risa> <risa> <risa> por, por favor. Porque... Vamos a escuchar Ley de los Hermanos de 107 Faunas. despedida. Tercer moment. hace famoso y La Nación saca una, no, una nota que es ¿En qué se parecen Madonna y la China Suárez? Y podés sacar una que diga ¿En qué se parece Tristán y Frank Sinatra? <risa> en claro. nada Llegamos al final del programa Son las 12 y 52, falta muy poco para que nos vayamos a comer Yo tengo hambre, en lo, en lo particular Uy, uh, qué bien estaría comercial alguna algo. Alguna Alguna, <risa> <risa> ¿Alguna cosa <risa> me gustaría comerme alguna iba cambiando lo que quería decir y no no reacomodaste el acento no me faltan hay veces que me quemo, siempre me faltan 5 para el peso bueno llegamos al final del programa y le comentamos a los oyentes que las entradas de los Rolling Stones ya están a la venta si sí, eh, corran va a haber una fila virtual no sé qué movida la fila virtual no una corrida cambiaria por las entradas de los Rolling Stones y no sé. eh, no sé si queremos alentarlos o desalentar a que saquen la misma entrada de que gremio nosotros, que, que, la, no la saquen, que no la saquen, pero si hay algún oyente que tiene tarjeta del Banco Patagonia que nos que la avise, dé. Que avise por teléfono Banco Patagonia por teléfono. Que avise que le damos en efectivo. Hay un Banco Patagonia en esta ciudad, ¿no? Hay hay uno en 7 y al lado 56. No, habla de Tionis. Habla no, de, de Tionis. En 51. Ah, sí. ya sé dónde Eso dejó la década ganada Muchos bancos Patagonia Bueno, vayamos para allá Yo igual de... A sacar una tarjeta ya Quiero una tarjeta <risa> para mañana Vamos a empezar el brindis De este programa número 148 Recién comprobamos que somos El programa más viejo De toda la programación actual De Radionauta de Derecho, de piso Quiero que no salga el programa que sigue ahora <risa> Que paremos las rotativas Y que ponga una, la no repetición salga. de este mismo programa Vale <risa> Porque lo es el... Pidamos algo ¿Algo, la... ¿Algo material? Eh, Una ser. computadora, por ejemplo <ríe> Otra computadora Bueno, voy a arrancar el brindis Y voy a brindar por el lodo tóxico Ah, bueno Que no sabemos bien qué carajo es Pero que arrasó con poblaciones en Brasil Pero porque te gusta como objeto, Me gusta la idea de, del lodo tóxico la ola, la ola viscosa Voy a brindar Me parece que lo voy a cagar, Santiago ¿sí? No, ciudad Alterna Te reduje tu lista de posibilidades Se hace el superado, pero me parece que sí <risa> No, no había pensado nada Ciudad Alterna, un festival muy bonito Que se hace en esta ciudad, al que hay que asistir y Hay que beber Mientras escuchan bandas En diferentes lugares, en este caso va a ser en Ciudad Vieja En Ciudad Vieja es, eh, Sábado y domingo De este fin de semana que viene ahora 17 y 71 Voy a ir a escuchar a Juana Molina, a la cual no conozco es una genia, Juana Molina. La verdad es, es muy buena. Eh, bueno, con voy, a, voy a brindar por el sueño. Mm. Por dormir. Eh, es lo último que hablaba. Medio linchera, me linchereaste. Por la, la verdad, los, por la siesta Vamos a por la siesta Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque iba a ser un voto más en relación al balotaje Pero ya falta, muy... me cansé No, ya está, ya está. Basta no a Basta el balotage Me parece que lo que va a pasar con este nivel de hartazgo del balotaje Es que va a ir a votar el 60% de la población sí, sí. Y lo cual puede ser una catástrofe que bajón la gente que vota en blanco Sí, la verdad Pero bueno, no vamos a dar ese, esos debates en este programa. Y nos vamos a despedir, si les parece, escuchando canciones sobre hermanos y hermanas, que fue el común denominador del día de la fecha. Así que mándanle saludos a sus hermanos y hermanas. No sean tan ortivas regalar es algo bonito. Regales algo bonito y consuela a tus hermanos cuando están tristes. Fuimos eh Patty Mayonnistri, Basile, Santiago Abel en acá en el piso, iba a decir en la locución, pero me parecía mucho Manuel Mendizábal producción, el Colorado Williamson, Rojo, Juan Filósofo, eh, los botoncitos. Eh, esto fue todo le tercer mon con mano el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad You're the boy in the corner The postman, the policeman It does mean it's good to keep looking ahead At your future adoration And it's fun Thinking of you like a movie star And it's dumb Thinking of you like the way that you were Every moment like a sudden pleasure Every moment that will get you by And it's gonna cause a crisis Might just lose a little faith I've seen all kinds of strangers The rich and the famous They don't you were Every moment like a such a pleasure Every moment that will get you by And it's gonna cause a crisis, might just lose a little faith Don't touch me If you touch me you can never go back Have a drink, have a seat in the bar Tell me all about your men and your hopes and the hours of your life It's a currency unspoken art, but it's hard to form a good opinion, if you're gonna look at me that way, and it's gonna cause a crisis, I just lose a little faith, don't touch me, you can touch me you can never go back.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 escuchar le tercer mon radionauta.com